¿Qué pasó, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Es que me da como hasta pena preguntar ¿Qué tal la cena de Navidad? ¿Neta? Sí, no, pues Creo que a todo el mundo le fue bien ¿Y el año nuevo? ¿También? Ah, bueno, pues sí bien. Leve, leve Dormido casi todo el día Pero, pero sí, este, todo bien, eh, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bienvenidos sean nuevamente todos ustedes a este año nuevo ¿no? Dicen, ah, es que ya es 10 de enero, sí, pero el di el año no había empezado, si sí, este programa no empezaba Entonces, pueden considerar esto como su primero de enero o no Lo que sí es que es el programa número 150, 154 de Sangre Viva. Ya saben, estamos en vivo por RadioCartón.com Pueden checar ahí en la página de RadioCartón.com todos los podcasts de los programas pasados de este programa o de todos los demás que ocurran aquí en RadioCartón.com El día de hoy tenemos tres efemérides. Tenemos este libro de regalo que obviamente es algo de William Shakespeare. Y el día de hoy vamos a leer de este librito Este librito mágico que contiene nada más y nada menos que toda la poesía de la maestra Gabriela Mistral. Este es así como de que no entiendas la poesía. Y es Qué que, que bueno que no la entiendas. Cada quien. Pero bueno, entonces el día de hoy vamos a tener eso. Este tendremos, obviamente, obviamente, en la música tendremos eh, canciones de El Duque Blanco. Que un día como hoy desafortunadamente eh, partía ya a, a las estrellas. Pero bueno, lo recordaremos el día de hoy con su música. Y comenzando precisamente con las efemérides. Es que un día como hoy, 10 de enero, pero de 1927. ¿Has visto esta película? Se llama Metrópolis. ¿No? Bueno, resulta ser que fue estrenada en 1927, pero... Eh, la duración original de la película es de 153 minutos boom ajá dos horas y media ¿No? y bueno eh, esto se supone que eh, que nunca incomodó pues la cuestión de la duración de la película no más sino como La, el trasfondo de la historia, ¿no? Que tampoco tiene nada de malo, pero en aquel entonces pues sí era como como de ¿cómo puede ser posible que estés hablando de que la gente se vaya a unir para este, pelear contra la gente opresora? Y es como de 1927, Alemania, ajá, entonces como que sí fue el, el lugar exacto y, y el mejor momento para estrenarla, la neta, pero también por esa parte la, la sufrió, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay tres versiones. Que se conocen eh, del largometraje, pues, ¿no? La, la original de 153 minutos. Luego hubo una censura que fue la que circuló durante muchísimos años. Eh, porque principalmente hicieron la censura en Estados Unidos. Y esa película solamente duraba 92 minutos. O sea, le cortaron una hora completa de película. O sea, no, no, no dan ganas ni de verla así como de... Ni se da a entender, ¿no? Lo que, lo que dejaron ahí. Pero luego hubo otra... Otra versión que se estuvo rescatando durante los últimos años ¿no? y que ya con la digitalización y todo esto la película dura 148 minutos ¿no? igual son dos horas y media y hace hace como un año o dos años estuvo eh, proyectada aquí en el cineforo de la ODG, aquí en, en Guadalajara si es que nos escuchan o nos ven desde otros lados Y tuve la oportunidad de verla y la verdad me, me agradó bastante, bastante. Eh, sí, es un poquito pesado la cuestión de, de, del tiempo, pero la verdad es que en la cuestión visual y... no sé, hace como ese choque. De que no crees que está en 1927, si sí hay algunos efectos que, que pues sí, obviamente se ven como de la época, pero hay otros que están muy bien logrados o hay otras situaciones de efectos visuales no o de secuencias que están muy bien resueltos para esa época, ¿no? Eso es una y la otra, eh, las actuaciones son muy buenas, es una película eh, muda, es, es, eso también es, es muy importante, eh, Por lo cual, la cuestión visual y la historia, debe de, de, la cuestión visual, la historia, este, los sonidos aparte, eh, obviamente las actuaciones, todo, todo, todo, todo sostiene muy bien la película sin necesidad de tener diálogos. La película que me tocó ver tiene estos cuadros en, en negro en donde te ponen así como eh, escena tal o, o te dicen este el... Los nombres de los personajes y que acaban de decir tal cosa, pero no sucede a cada rato. O sea, no te están poniendo el diálogo forzado, sino que te están explicando más o menos de qué va esa situación. Es como esos cuadros, si fueran cuadros de contexto. O sea, ves una, una transición completa, ¿no? Ves unos cuadros. y en algún momento aparece esto. Y te dice: Ah, este. Eh, María se encontró con, con Franz, ¿no? O algo así. ¿no? Y se dijeron tal cosa. Pero solamente, ¿no? Y la película es muy, muy, muy buena. Eh, espero, espero. Y, y es, es 2022, ¿no? Y la película se estrenó en 1927, ¿no? Ojalá, ojalá que dentro de cinco años, ¿no? Para el aniversario número 100 del estreno de la película. Eh, hagan así como un super ultra, ach, asquerosamente festival grandísimo, ¿no? En donde, no sé, pues... Por ejemplo, salgan a marchar este personas disfrazadas de cosas de Metrópolis o lo que sí es que ojalá jamás en la vida se les vaya a querer ocurrir hacer un remake, o sea remasterización ya, o sea ya ahí ya fue suficiente, ya la película ya está considerada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, así como fue la, de hecho creo que fue la primera película a nivel mundial que se reconoció como patrimonio mundial de la humanidad. Y pues eso, o sea, es, es, es, es muy buena, es muy buena. Y una frase que, que viene al final, que salen estos eh, cuadros negros de, de diálogo, ¿no? Hay una parte en donde ya muy, muy, muy cerca del final, ven que pues hay un desmadre en la ciudad y que la gente se va a empezar a ahogar y todo. Y se resuelve, ¿no? Esta situación de alguna manera, eh, pues, que sí está bastante caótica, ¿no? Sobre todo para, para el tiempo en el que era. Y, de, y me tiene una frase no que aparece obviamente también en el guión que dice el mediador entre el cerebro y la mano ha de ser el corazón ¿no? y esto es algo así como que eh, a mucha gente en aquel entonces en 1927 no les agradó así como de ey, ey, ey, cómo que el corazón qué es eso no si la mano y el cerebro tienen que ponerse a trabajar no ponerse a sentir no entonces también por esa parte fue censurada, o sea, no tiene nada de, de cuestiones eróticas ni nada de eso, digo aparece una robot desnuda, pero es una robot ¿no? entonces como, ¿qué? ¿no? entonces, bueno, búsquenla búsquenla, no sé si esté en YouTube y si esté en YouTube probablemente esté la versión como de la de 92 minutos, pero es recomendable, vean la que es de 153 que es la original, o la de 148 que ya es la restauración Que así ya se quedó, de hecho es bien, es bien curioso porque después de tantos años que se censuró y que básicamente se quemaron muchas copias en, en Alemania y en otros países, se dieron cuenta que, eh, eh, hablando de, de, de, de tiempos de la guerra... Cuando se estrenó en 1927, varias copias salieron eh, a la venta a diferentes lados para hacerse también este, proyecciones en otras partes del mundo. Entonces, una de esas copias cayó en manos de precisamente un tipo argentino, ¿no? Ajá, ¿no? Porque pues alemanes y argentinos, tiempo de la guerra, ustedes saben, ¿no? Entonces fue para allá. Y porque él tenía planeado hacer una presentación de esta película en 1928, que de hecho sí se llevó a cabo en 1928, por ahí de mayo junio de 1928, sí se hizo la proyección de, de Metrópolis en Argentina. Y desde esa vez que se, se, se proyectó en 1928, literalmente la película quedó enlatada y ya nadie sabía... Que, pues, de que era esa lata y se quedó ahí entre los archivos y los archivos y los archivos hasta que después en una investigación mundial caen en cuenta que alguien ¿no? por ahí tenía sus periódicos viejos y estas cosas y se dieron cuenta que se había hecho una, pro una, una proyección de esa película preguntándose cómo diablos hicimos esa proyección si no tenemos la película entonces se pusieron a buscar y se dieron cuenta que sí tenían una copia original de la película digo ya con algunos cuadros dañados y por eso es que La original duraba 153 minutos y esta restauración que hicieron dura 148 minutos. Hay que tener un ultra botezote de palomitas, eso sí. Pero sí, sí como de que lo vas rodando así para meterlo como si fuera tambo así delgado. Porque es que 148 minutos, no hay diálogos, si sí hay sonidos es blanco y negro. Y hay escenas súper larguísimas, así en que no, no pasa otra cosa. O sea, no, no, no vas a otro escenario y son 40 minutos así como de una escena. Y estás así como de, ay, ¿en qué momento cambia esto? Pero está, está chida, la de Metrópolis. Sí, y bueno, eh, entre otras, en la segunda efeméride del día de hoy tendríamos que... También, este un 10 de enero... Pero de 1957, desafortunadamente, nos dejaba eh, su legado, ¿no? La maestra Gabriela Mistral. ¡Cling! Es. Pues ¿qué, qué tanto hablar de ella, ¿no? Sino a través de sus. de sus textos que ya leeremos a continuación. Y pues, no sé, eh, un poquito así como de biografía, será que Gabriela Mistral nace en un pequeño valle cordillerano, que es El Quino, en Vicuya, Chile, el, ella nace el 7 de abril de 1889, 7 de abril, muy bien desde muy temprano recorre el territorio patrio en andanzas educacionales enseñando el alfabeto a muchachos que la sobrepasan en edad la maestra rural que soy se define sencillamente a sí misma luego se irá a otros países y continentes a contribuir en programas educativos y culturales que afortuna afortunadamente México ¿no? aprovechó toda esa pff, sapiencia no y todo ese poder de la palabra que tenía la maestra no. pero bueno Ya leeremos más de ella... Y la última efeméride del día de hoy... Para también arrancar con la música... Es que también... Desafortunadamente... Un 10 de enero... Pero del 2006... Hace escasos 5 años... Hacia su último viaje... Hacia las estrellas... star Stardust... ¿no? El Duque Blanco... ¿no? Eh, pues David Bowie... ¿no? Y pues... También... Mencionar de él tanto de cuestiones de literatura, de modas, de pintura, de teatro, de música, de, de cine. O sea, es, estuvo en, en todo, en todo, en todo, en todo. Y es bien chistoso porque ahí él, por ejemplo, eh, tanto en su biografía como en diferentes documentales biográficos. Es que, por ejemplo, la música fue lo, fue como de las últimas cosas que le pegaron. Porque al principio él sí quería, pero veía que algo, algo no conectaba, ¿no? Entonces... Decide estudiar este, algo de literatura y luego se mete también ahí a la cuestión de la dramaturgia y el teatro y la actuación, y luego por ahí también se mete a las cuestiones, este, pues no sé, como de la pintura, ¿no? Y entonces co combina todo esto, ¿no? Y en algún momento, eh, a partir de, de, pues, el primer alunizaje, ¿no? Bueno, que se dice que fue el primer alunizaje, porque. Digo, es que se enviaron otras cosas también al, al, a la luna, ¿no? Ajá, pero ya como humano, ¿no? Eh, pues a, a partir de eso es que también pues, se inspira, ¿no? Y este, estos viajes espaciales, ¿no? Y se... Pues se reinventa, ¿no? Porque no iba a decir... No, no es propio decir solamente crea, ¿no? Porque no solamente es un personaje, porque tuvo sus propios discos, ¿no? Y pues sigue sí, Stardust, ¿no? Entonces... De ahí la carrera, pues, sube, ¿no? Sube y no y no para, literal, no para de hacer cuestiones artísticas ni, ni hasta su muerte. ¿Por qué? Porque el último disco que salió, salió en, 2000, en 2016, el año de su muerte, pero sale un 8 de enero, ¿no? O sea, dos días antes y ya pues él ya sabía que ya iba a morir, ¿no? Eso, eso también es así como, como hasta el final, hasta el, así literal, hasta el final, no, no dejó de, de dar, ¿no? Es como, wow. Y bueno, para empezar, ahora sí como bien el programa, vamos a pasar a la primera canción. este Pues podemos llorar juntos si quieren, ¿eh? este no, no hay pedo. Pero vamos a escuchar esto que se llama Ashes to Ashes de David Bowie. Y regresamos con más de Sangre Vio. Oh no, don't say it's true. Details fall away The shrieking when nothing is killing Just pictures of chap girls and synthesis And I ain't got no money and I ain't got no hands But I'm hoping to kick But this glad it is glowing Ashes to ash and funk to funk it We've no major talk to junk it Strung out in heaven's mind Hitting at all time Oh I'm oh. me pongo a cantar y no canto recordando sino que canto así vuelta tan solo a lo venidero yo veo los montes míos y respiro su ancho viento cuando es que el camino va lleno de niños parlerlos que pasan tarareando lo más viejo y lo más nuevo con semblantes y con voces que los dicen placenteros yo veo una tierra donde tienen huerto los huerteros Y cuando paro en umbrales de casas y oigo y entiendo que Juan Juan Labrador ya se labra, hurto suyo y duradero, a la garganta me vienen ganas de echarme a cantar su canto y lo voy siguiendo. Parece que hasta la tierra que llaman bruta los lerdos se puso a hablar cuando vio el reparto de mil huertos, cantaba y yo lo oía. Y canté días enteros, y canté junto con ellos, y el silbo de cuatro vientos, viento sur y viento norte, con el este y con el oeste, no hubo día entre los días tan dorado y tan ferveciente. Cuando ya cae la noche y me está llamando el sueño, y alguna puerta se me abre, que es la de Juan Cosechero, digo, yo bien duermo aquí, porque me va a dar buen sueño. Cuando es tiempo del maíz granado y el trigo tierno y me siento cortar mazorcas que caen como entendimiento, con mi cuerpo de mentira donde se sientan me siento. No me duele el que no vean el cuerpo a la que es de sueño, que se hace y se deshace y es y no es al mismo tiempo. Lo que me importa es que los miro, que los palpo y me los tengo felices como en los cuentos. Me gustan los ademanes y los gestos de mi gente, y el bien bolear el trigo y el abajar el ciruelo, y el regodear la, la frutilla y cogérsela con tiento. Me duelen las podas duras del parrón que vi pequeño, el oír caer el trigo recto y con un tarareo. Pero lo que más me gusta es ver subir los renuevos parece que son llamados y que van apareciendo un dedito diez y cien y el uno mirando al otro y todo el árbol contento y primaveras y otoños de manos de dios saliendo y poquito a poco todas las ramas secas volviendo y gesteando zoradas de que la muerte fue cuento con los brotes asomados están a Ojeándose y viéndose, sin costumbre y con sorpresa, que todo vuelve de nuevo y con todas unas timideces de niños con traje nuevo. Los dos mil duraznos pálidos y los doscientos ciruelos y las mejorencas, parras, bajitos se cuchirean y corre de mata a mata el chisme y se sigue corriendo. Y el que los puso a dormir les va apurando el suceso y cada día amanece más donoso el viejo huerto pasa toditos los años y siempre parece cuento que el huerto vive su muerte y no le cuesta el morir y tampoco el devolverse no comer fruta pintona por puro ataratamiento unas semanitas más y todo llega de vuelto calor aroma sabores gritería y canastero Despedida, cuando mañana despiertes, ¿y cuándo voy a parar yo, mamá, si tú no pasas? No te podría dejar en la tierra ajena y raza, sino un techo que te libre de viento, lluvia y nevadas. ¿Cómo volvería yo a mis huertos y a mi patria, a mi descanso, a mi término? Al ruedo ancho de mis muertos y a la eternidad ganada, dejando también de ruta como las almas penadas. Cuando empezamos a andar, tú no tenías comp compañía, ni para la noche ciega ni las rutas escarchadas. Ya miraste, ya aprendiste cómo se siembra y se planta, cómo se riega el durazno y la sequía se mata, y se huyenta la peste hasta que la peste acaba. Cuando mañana despiertes, no hallarás a la que hallabas y habrá una tierra extendida, grande y muda como el alma. Apréndete el oficio nuevo y eterno. Pide tierra para ti, cóbrala. Es la tierra en la que yo, tu pobre mamá fantasma, fui feliz como los pájaros. ¿Te me vas? ¿Di? Sí, ya vas yéndote porque ya me estoy cansando de ver y contar a montañas, me voy a entrar por la puerta sin llaves y sin murallas, déjame, déjame entrar, nadie se llega a fantasmas, aunque alinden la serena y se la aupen a corte por cázar y torres doradas, lo mejor siempre serán sus huertas embalazadas, su oración crepuscular y el canto de sus campanas. Yo te sigo, la mamá, áupame, que voy a pata pelada. ¿A dónde es que tú me llevas? ¿A dónde es que tú me llevas que nunca arribas ni paras? ¿O es, Di, que nunca tendremos eso que llaman la casa donde yo duerma sin miedo de viento, rayo y nevadas? Si tú no quieres entrar en hogares ni en posadas, ¿cuándo es que voy a dormir sin miedo de las iguanas y cuándo voy a tener cosa parecida a casa? Parece, mamá, que tú eres la misma venteada. Si no me quieres seguir, ¿por qué no dijiste nada? Yo te he querido dejar en potrerada o en casa y apenas entras por estas te devuelves y me alcanzas y tienes miedo a las gentes que te dicen bufonadas y en, la ciudad y en las ciudades te azoran los rostros y las campanas. Es que yo quiero quedarme contigo y tú nunca paras. Ni siquiera vamos a llegar. ¿Es en montañas o es en el mar? Dilo, mamá. Te voy llevando al lugar donde al mirarte la cara no digan como no como nombre lo de indio patarrajada, sino que te den parcela muy medida y muy contada, porque el fin, porque el fin ya va llegando para la gente que labra la hora de recibir con la diestra y con el alma. Ya camina, ya se acerca, feliz y llena de gracia. canto que amabas yo canto lo que tú amabas vida mía porque si te acercas y escuchas vida mía por si te acuerdas del mundo que viviste al atardecer yo canto sombra mía yo no quiero enmudecer vida mía como sin grito fiel me hallarías cuál señal cuál me declara vida mía Soy la misma que fue tuya, vida mía, ni lenta, ni trastornada, ni perdida. Acude el anochecer, vida mía, ven recordando un canto, vida mía. Si la canción reconoces de aprendida, y si mi nombre recuerdas todavía. Te espero sin plazo y sin tiempo, no temas noche, neblina ni aguacero. Ven igual con sendero o sin sendero. Llámame a donde eres, alma mía. Y marcha recto hacia mí, compañero. Wow. Pasamos a la segunda canción del día de hoy. Okay. Sí, muy bien. ¿Estás listo? Cool. Ok, entonces vamos a escuchar esto que se llama Heroes. Entonces, vamos a escuchar esto de David Bowie y regresamos, si le quieren bailar. Turno. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿por qué te has olvidado de mí? Te acordaste del fruto en febrero, al llegarse su pulpa rubí. Llevo abierto también mi costado y no quieres mirar hacia mí. Te acordaste del negro racimo y lo diste al, al lagar carmesí. Y aventaste las hojas del álamo con tu aliento en el aire sutil. Y en el ancho lagar de la muerte Aún no quieres mi pecho oprimir Caminando vi abrir las violetas El falerno del viento bebí Y he bajado amarillos mis párpados Por no ver más enero ni abril Y he apretado la boca Anegando de la estrofa que no he de exprimir Has herido de nube Has herido la nube de otoño y no quieres volverte hacia mí. Me vendió el que besó mi mejilla. Me negó por la túnica ruin. Yo en mis versos el rostro con sangre, como tú sobre el paño, le di. Y en mi noche del huerto me han sido Juan cobarde y el ángel hostil. He venido el can Ha venido el cansancio infinito a clavarse en mis ojos. Al fin el cansancio del día que muere y el del alba que debe venir el cansancio del cielo de estaño y el cansancio del cielo de añil ahora suelto la marte en sandalia y las trenzas pidiendo dormir y perdida en la noche levanto el clamor aprendido de ti padre nuestro que estás en los cielos porque te has olvidado de mí Los Sonetos de la Muerte ¿Ah, Suena como ¿Qué? ¿Secuela de Harry Potter? No, es cierto, Los Sonetos de la, de la Muerte Uno. De nicho lado en que los hombres te pusieron, te bajaré en la tierra humilde y soleada que he de dormirme en ella los hombres que no pusieron y no hemos de, de poder soñar sobre la misma almohada te acostaré en la tierra soleada con una deslum con un dulcedumbre de madre para el hijo dormido, y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño adolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvoreada de luna, los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque a ese hondo recóndito la mano de ninguna bajará al disputarme tu puñado de huesos. 2. Este largo cansancio será mayor un día, y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir arrastrando su masa por la rosada vía, por donde van los hombres contentos de vivir sentirás que a tu lado caban briciosamente que otra dormida lle llega a la quieta ciudad esperaré que me hayan cubierto totalmente y después hablaremos por una eternidad Solo entonces sabrás el por qué no madura para las hondas huesas tu carne todavía tuviste que bajar sin fatiga a dormir se hará luz en la zona de los sinos oscura Sabrás que nuestra alianza signo de astros había y... Roto el pacto enorme... Tenías que morir. 3. Malas manos tomaron tu vida desde el día en que... Una señal de astros dejara tu plantel nevado de azucenas. En gozo florecía. Malas manos entraron trágicamente en él. Y yo le dije al señor... Por las sendas mortales le llevan. Sombra amada que no saben guiar. Arráncalo, señor. A esas manos fatales. O le hundes en el largo sueño que sabes dar. No lo puedo gritar. No lo puedo seguir. Su barca empuja un, un negro viento de tempestad. Retórnalo a mis brazos. O le ciegas en flor. Se deturbo la, la barca rosa de su vivir. Que no sé del amor Que no tuve piedad Tú Que me vas a juzgar Lo comprendes Señor wow, wow. Okay. El himno cotidiano En este nuevo día que me concedes, oh Señor, dame mi parte de alegría y haz que consiga ser mejor. Dame tú el don de la salud, de la fe, el ardor, la intrepidez, séquito de la juventud y la cosecha de verdad, la reflexión, la sensatez, séquito de la ancianidad. Dichoso yo sí al final del día, de o menos llevo en mí. Si una luz más mis pasos guía, y si un error más yo extinguí, y si por la rudeza mía nadie sus lágrimas vertió, y si alguien tuvo la alegría que mi ternura le ofreció, que cada tumbo en el sendero se, haya, se vaya haciendo conocer cada pedrusco traicionero que mi ojo ruin no supo ver. Y más potente me incorpore, sin protestar, sin blasfemar, y mi ilusión la senda adore, y mi ilusión me la haga amar. Que dé la suma de bondad, de actividades y de amor, que a cada ser me manda dar, suma de esencias a la flor y de albas nubes a la mar. Y que, por fin, mi siglo engreído en su grandeza material, no me deslumbre hasta el olvido de que soy barro y soy mortal. Amé a los seres este día, a todo trance y en la luz, Amé a mi gozo y mi agonía Amé okay. la prueba de mi cruz ¿Qué tiempo tenemos? Yo voy aquí 39 Ah, órale Wow Lo que camina ¿Te gusta caminar? Es chido, ¿no? Es chido Creo que ya traje una vez el libro que se llama, este, algo así como, bueno, trata sobre, sobre que el, el hecho de que cuando caminas y vas pensando algunas cosas, ¿no? Y que incluso cuando hablas con alguien, cuando vas caminando, caminando, es muy, muy distinto a como lo hablas, o sea, aunque fuera el mismo tema, que cuando estás sentado en una mesa con alguien como comiendo y estas cosas. Es como si hubiera una diferencia entre temas que se, que se tratan de cierta manera en, en, en, en el comedor, por así decirlo, en casa, estático, a que cuando vas caminando... De, bueno, está muy chido el libro sobre eso, pues, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo reflexiona de que en el espacio abierto, consciente e inconscientemente, ¿no? De tus, tus ideas viajan y, y te llegan más cosas, ¿no? La cuestión de la luz, el hecho del espacio, la fatiga, incluso, ¿no? De la misma resistencia que te vas dando tú mismo al momento de caminar, todo eso influye en tu pensamiento y es muy chistoso porque luego creemos que debemos identificar específicamente cada estímulo. Para pensar específicamente cada cosa y pues no, o sea, simplemente caminar, pues, cumple todo eso, ¿no? Entonces, sí, chido salir a caminar, porque sí, sí te despejas, ¿no? Pero, la que camina. Aquel mismo Arenal, ella camina siempre hasta cuando ya duermen los otros. Y aunque para dormir caiga por tierra, ese mismo Arenal sueña y camina. La misma ruta, la que lleva al este, es la que toma aunque la llama el norte, y aunque la luz del sol le da diez rutas y se las abre, camina la única. Al pie del mismo espino se detiene y con el ademán mismo lo toma, y lo sujeta porque es su destino. La misma arruga de la tierra ardiente la conduce, la abraza y la obedece, y cuando cae de sol es rendida, la vuelve a alzar para seguir con ella sea que ella la viva o que la muera en el ciego arenal que todo pierde de cuando tuvo dado por la suerte esa sola palabra ha recogido y de ella vive y de la misma muere igual palabra igual es la que ella dice y es todo lo tuyo y todo lo que lleva y por su sola sílaba de fuego ella puede vivir hasta que quiera otras palabras aprenden Otras palabras, aprender no quiso, y la que lleva es su propio sustento, y más sola que va, más la repite, pero no se le entienden en sus caminos. ¿Cómo? Si es tan pequeña, ¿la alimenta? ¿Y cómo si es tan breve, ¿la sostiene? ¿Y cómo? Si es la misma, ¿no la rinde? ¿Y a dónde va con ella hasta la muerte? No le den soledad porque la mude, ni palabra le den que no responde. Ninguna más le dieron, en naciendo, y como es su gemela, no la deja. ¿Por qué la madre no le dio sino esta ¿Y por qué cuando queda silenciosa, muda no está? ¿Qué sigue balbuceándola? Se va quedando sola como un árbol, o como un arroyo de nadie sabido, así marchando entre un fin y un comienzo, y como sin edad o como sin sueño, aquellos que la amaron no la encuentran, El que la vio la cuenta por fábula y su lengua olvidó todos los nombres y solo en su oración dice el del único. Yo que la cuento ignoro su camino y su semblante de soles quemados. No sé si la sombrean pino o cero, ni en qué lengua ella mienta a los extraños. Tanto quiso olvidar que ya ha olvidado, tanto quiso mudar que ya no es ella, Tantos bosques y ríos he cruzado, que al mar la llevan, ya para ya perderla. Y cuando me la pienso, yo la tengo, y le voy sin descanso recitando la letanía de todos los nombres que me aprendí. Como ella, vagabunda, pero el ángel oscuro nunca, nunca quiso que yo la cruce en los senderos. Y tanto se le ignoran los caminos, que suele comprender con largo llanto. Y ya duerme del sueño fabuloso Mar sin tentación Y monte sin reprecho Ni dicha Ni dolor No más olvido Una mujer Donde estaba su casa sigue como si no hubiera ardido Habla solo la lengua de su alma, con los que cruzan, ninguna. Cuando dice pino de Alepo, no dice árbol, que dice un niño, y cuando dice regato y espejo de oro, dicen lo mismo. Cuando llega la noche, cuenta los tizones de su casa, o endereza su frente. Ve erguido su pino de Alepo. El día vive por su noche, y la noche por su milagro. En cada árbol endereza al que acostaron en tierra y en el fuego de su pecho lo calienta, lo enrolla, lo estrecha. ¿Qué, qué, tú eres qué? Geminis, Tauro, ah, trucema. mira, mira. Constelaciones. El toro. El toro se sienta, se sienta... Es que... No, así está el texto, ¿eh? Constelaciones El toro El toro se siente dueño de la tierra y de cielo Será que mira de lo alto vencedor siempre al violento Pero la ley de la tierra No le vale para el cielo Y él dura y dura embistiendo Sin alcanzarlo al, al cordero Y su mugido no asusta Entre alguno de los cielos Y el otro El cordero Bala co como un dulce niño tierno Deh, Sí. Aunque nos cuenten que luchan como, como locos los gemelos, no te lo creas, es que juegan en un confín de los cielos. El cangrejo asusta, pero solo te crispa por feo y es escándalo en el cielo. El león brilla y gobierna el ímpetu que le dieron, pero es un cruzado que mata a árabes bandoleros. Y dura, y dura su lucha en la tierra y en los cielos. La Virgen mírala tú está a las madres durmiendo y suelta a gajos canciones de cuna que le bebemos y esa canción por el gusto y el dejo la conocemos la balanza es poco amada de ladrones y violentos y aquí abajo cada día nos le herimos sin saberlo el escorpión te lo sabes cuando hay en la ruta un muerto y le cerramos los ojos cargándolo hacia su pueblo el sagitario ese apunta a cosas que no sabemos pero nunca alcanza el blanco y lo derrota el misterio al chivo señor de ovejas lo llaman contra carnero acuario el dueño de fuentes es el aguador del cielo tiempo 47 ok pasamos una a otra canción regresamos regalamos el libro y... ok, entonces vamos a escuchar ah, es que no sé cuál de las quisiera ponerlas dos, dos veces bueno vamos este, prendiendo los motores para pronto irnos de aquí ¿no? entonces vamos a escuchar esto que se llama Space Oddity de El Duque Blanco, ¿no? porque yo soy una cadete espacial y él es mi comandante. Entonces, Space Oddity de David Bowie, regresamos con la sangre viva.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 on. Check ignition and may God's love Lift be off. with you This is is Major Tom to ground control I'm stepping through the door And I'm floating in a most peculiar way And the stars look very different today ¿Qué estamos? 53. 53. ¿Qué? Bueno, pues, regresamos ya a la última parte del programa. Eh, Les recuerdo que el día de hoy vamos a regalar este libro que tenemos aquí. Esto es algo de William Shakespeare. Es un par de obras compiladas. Tenemos aquí lo que es Las alegres comadres de Windsor y La comedia de las equivocaciones. Yo sé que no han leído todo lo que hay de Shakespeare, porque yo tampoco lo he leído todo. Lo que sí es que me gustaría encontrar eh, un libro donde también vengan compilados los sonetos. Porque sonetos, Shakespeare, ¿no? genio. ¿no? Entonces, si algún día lo encuentran, guárdenlo. y me lo regalan o me lo venden o me lo prestan. No, no me lo presten. Regálenmelo o Pero sí, este con los de Shakespeare. Pero el día de hoy vamos a regalar esto que tenemos aquí. ¿Estás listo para la pregunta del día de hoy, Carlos? Es muy difícil, ¿eh? Es muy, muy difícil. La pregunta para ganarse el libro de regalo de esta semana, ¿no? Hablando de que desde hace casi un mes que no teníamos programa, casi, casi. Díganos cuáles fueron... Na, ¿Cuáles fueron sus propósitos? Yo no, no, son demasiados. Y a lo mejor pueden ser muy, muy personales, ¿no? Pero algo más sencillo, lo que ten, también no están acá, ¿no? Díganos, para ganarse el libro de regalo de esta semana, ¿no? ¿Qué fue lo que pidieron para Navidad? Así, ¿qué cosa pidieron para Navidad? Si fueron una, si fueron dos, tres cosas. Si... Eh, incluso nos pueden contar si pidieron y no les llegó nada. Este... Este, también eso nos pueden contar. Entonces, así de sencillo, así... ...nos pueden aquí en el comentario del, del, del video... ...nos pueden mandar un mensaje... ...a la página de este, de este programa en Facebook... ...todavía estamos en Facebook... ...ahí se ponen arroba sangre viva... ...todo pegado y aparece... ...la página de este programa... ...incluso también se pueden meter en Instagram... ...y también ahí ponen... ...arroba sangre viva... ...y aparece la página de sangre viva programa... ...en Instagram... ...y ahí también nos pueden mandar un mensaje... Eh, ...todo pegado... ...mira se acaba de conectar este men... ...los voy a repetir... ...te voy a repetir la pregunta... Para ganarte el libro de esta semana. Que es esto de Shakespeare. En donde vienen dos obras. Las alegres comadres de Windsor. Y la comedia de las equivocaciones. La pregunta es muy sencilla. Mándanos. mándennos Plural. Díganos qué fue lo que pidieron para Navidad. Y si sí, sí se los regalaron. Así. Sencillo. Y ya. Pum. Fácil. Y pues nada. Este... Ese será el libro de regalo esta semana, muchísimas gracias a todos aquellos que nos han estado escuchando, a todos aquellos que he visto que han eh, metido ahí a las publicaciones de la página no, en Facebook, Este, siempre digo que ya lo voy a actualizar, pero créanme que sí he querido y lo estaré haciendo de poco a poco, pero bueno, estaremos Tratando de, de, de mantener al corriente la página. Este, muchísimas gracias a todos aquellos que nos escuchan. Eh, a quienes nos han recomendado también a otros escuchas. Eh, a otros programas también. Ya saben, a lo largo del año. Y de todo el tiempo que dure este programa. Este, o sea. como cosa. No solamente este espacio de. de esta hora que ya se va a acabar. Eh, ya saben que tienen. Eh, pues. Invitación abierta, ¿no? ya sea para participar este, hablando de libros, de música, de películas, este, de cualquier cosa artística o cultural que tengan en mente, que quieran compartirlos, en la que estén trabajando, en la que tengan una idea, incluso que quieran venir, que, que aún no la hayan ejecutado, pero que quieran compartirla para buscar más gente que se pueda unir al proyecto, también se vale. ¿no? Entonces, pues gracias a todos ustedes, un fuerte abrazo y los dejaremos con la última canción de... Panie señor, Panie, señores, David Bowie. Esto es Life on Mars. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Panie, Panie i Panie, Panie the Panie, But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening fall for, for she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools Some sailors Fighting in the dance hall Oh man Look at those gay men go It's the freakiest show Take a look at the law Is there life on Mars? It's on America's tortured brow Mickey Mouse has grown up a cow now the workers have struck for fame Cause Lennon's on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the north broads Blue Britannia is out of bounds To my mother, my dog and clown But the film is a sad thing for Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to focus on The sailors Piping in the dance hall Oh man, look at those kids. Oh man, meeting up the wrong guy Oh man, wonder if you'll ever know now. in the best selling show. This is life on